Is either on their backs or on their knees There are ladies who just simply free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 Last of 1998 show The situation tragedy Grand opera slick with soap Cliffhangers with no hope The water the planet gallery The flooded gallery In the casket eaten by the play, there's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. Through silent looks and with the cues of the frozen master's smiles, like last in 1998 show the taught on no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strolling by their strings. Ah, se mom, qué sitio esto? Cago la mar, pide es idiota Ah, sí, sí, eso está abierto. Ah, qué bueno. O sea que todo esto que dice yo, el Simón de que agarra el sitio que tal, se siento todo porque porque estaba el micro abierto. Bueno, eh, bueno, a ver, esto está, muy en de alto a ver si sé quién, porque en los cascos, probador. A ver, no, no, no. no, no, eh, no. A mí no me que tampoco, no. va a ser que no va a ser que no en, en general. Bueno, pues nada, la verdad que. Y ahora pena, porque yo estaba hecho ya esto de andar con, con cascos y tal, pero bueno, pues no puede ser, no puede ser. que se iba se a hacer? Pues habrá que habrá que arreglarse sin ellos. Bueno, eh, el reloj, el reloj sí, pues sí, el reloj también. Eh, que digo yo que bueno, que, que después de unos cuantos manes en sin en sin anedonia, unos cuantos semanes, ¿no? Igual ya va más de un mes. Pero bueno, ¿qué cojones? Los, los anedónicos también tenemos derecho a tener vacaciones, ¿no? O sea, tener vacaciones y mucho decir, porque no es exactamente que, que te ayude que, te yo, de, que te yo de vacaciones. Pero bueno, digamos que sencillamente estoy tomando unas vacaciones de anedonia. ¿eh? Eh, que ya hay, mucho decir, ya hay mucho decir, porque no es no ya habitual que, que por una cosa que hay, que, que yo lo puso bien, pues que, que no lo afeiga. Nada, pues ya que soy masoquista. Este es Y, y es el tema Y es que está Pero bueno eh, No obstante Esta noche Que yo hoy Día 1 de agosto de, Del año 2013 Esta noche de jueves Estamos aquí haciendo anedonia Otra vez Después de Yo que sé Un mes Mes y pico Tal digo estamos De en plural eh, Porque aquí En el estudio De, de Radio Cuca eh, En la 107.3 La frecuencia modulada En el, eh, el www.radiocuca.org Eh, bueno, pues estamos hoy mucha gente, tal vez lo tengo muy serable, que ya este que está hablando con vosotros eh, Que soy yo, y soy el que faijo el programa muy, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces no, todo es A ver, pasa pues que veces faijo lo soy, otras veces lo acompañado Y esta noche estoy acompañado aquí por el, por el señor trovador, saludos señor trovador Buenas noches Buenas noches Eh, estoy acompañado también por el... bueno yo voy a presentarlo como el oyente londinense porque o si sea, hay gente que, que te ha de sentir este programa de mucho tiempo pues sabe bien quién es el oyente londinense si lo presento de otra manera no sabe quién es entonces no me vale la pena presentarlo de otra manera, no me parece. Entonces, presento yo como el oyente londinense pero hay más que el oyente londinense, el oyente coruñense, me parece. pero bueno, oye... Eh, Mi Eh, pues, Puedes decirlo Pues es normal, no. Falta que digas cosas raras, tío. Digo que me llamo Pi, que como estáis todos y que no me gustáis. que. Claro, okay. En chino. Falta que esa una manera lógica de tratar a la audiencia. Muy sincera por lo menos. Sí. ¿Tú qué sabes si te gusta o no te gusta? Si, si no los conoces en nada. Vamos a ver. Es que lo vuelo ya desde aquí, me da igual. Pasado, ¿no? no, este, este rap no sé. En fin, sí, hombre, sí, tengo otro micrófono. Aquí, micrófono no, sí. hostia, hay micrófonos para pa un tren, ¿no es <risa> tío? Micrófonos no tenemos problema. Que bueno que, que hay un motivo porque tengamos venido esta esta noche. ¿eh? Eh, no penséis que venimos de manera de manera casual. Venimos por un motivo. Eh, trovador, quieres exponer el motivo Por el que venimos esta noche y tienes algún interés en el fornelo? Bueno, el, el lunes estábamos aquí en, en la asamblea de, de esta radio, que es los lunes a, a las 8 y estábamos hablando y especulando y cada uno diciendo lo que pensaba sobre el tema este de del accidente que hubo ahí en Santiago de Compostela y, y como habíamos hecho en su día un, un especial de Anedonia sobre... ...los controladores aéreos... ...aquellos demonios que comían niños y... ...y demás pues... Que, ...que tuvo mucho éxito y que... ...a la gente... ...le gustó y... ...y eso pues... ...yo le propuse ahí al Aredónico ...que sabía que estaba de vacaciones... ...que por qué... ...no hacíamos ahí un... ...un programa... ...especial, dando un poco de... ...rienda suelta y hablando un poco del tema este del... del accidente que hubo en, en Santiago de Compostela y el lunes estábamos aquí y había diversas teorías y parece que es un, un tema que está candente y de mano hay una persona que está siendo crucificada entonces está bien que ante la manipulación emocional sistemática a la que somos sometidos haya por lo menos un paréntesis donde cada uno pueda eh, pensar por sí mismo y escuchar lo que piensan otros ...así que si, como veo, Anedonia es un programa así... ...donde las cosas salen solas... ...pues es un buen sitio para hablar del tema. Que bueno, para, para ponernos en antecedentes... ...vamos a... ...no sé si de aquí nos enteraría... ...yo creo que sí, porque oye hay una cosa que se lee mucho por la tele... ...y la gente normal ve la tele... ...yo no veo la tele, pero yo no soy normal... ...la gente normal ve la tele... ...la gente normal siente la radio... Eh, yo no soy normal pero sí que siento la radio o sea, Siento Radio Nacional y estas cosas Aparte de Radio Cuca Siento Radio Nacional también de ese mes en cuando Siento más Radio Nacional que Radio Cuca Pero bueno, eso es Un pequeño pecado que, que no Tendría por qué haber Pero que lo confesé Bueno, pues la cuestión de que el otro día eh, hay, Me parece que hay una semana Me parece hoy, ¿no? Una semana, creo eh, Estrello es un tren eh, Tengo de Compostela estrellóse a lo mejor, no tiene la definición exacta de lo que pasó, lo que pasó fue que descarraló. Descarraló por un exceso de velocidad, para ser que en una curva que estaba ya muy cerquina a la ciudad de Santiago, el tren tenía que, que circular a un máximo de 80 km por hora y, por embargo, iba a 190 Eh, ahora puede ser que ya no iba 190, que ahora iba a 150, pero yo bueno, lo de menos, yo lo de menos. En el caso fue que iba más rápido de lo que tenía de lo que tenía de ir. Y la cosa fue que, oye, curiosamente, eh, en muy pocas horas o incluso casi en minutos, eh, ya todo el mundo, en los medios, según los medios de comunicación de masas, tenía perfectamente claro quién era el era el culpable de, de lo que sucediera. No era otro que el maquinista. no llega otro que esa persona que maneja el tren ¿eh? trenes que curiosamente circulan tan fartucos de vecinos, circulan casi automáticamente el, el maquinista está ahí casi como un adorno no, a ver, pero, si ya no somos necesarios ¿eh? efectivamente, Esas muchos van solos eh, y tal, y tal, tan fartucos de decirnos eso, ¿eh? y, pero curiosamente después de, de decirnos eso de repetirlo muchas veces eh, consideren el culpable máximo ese tipo que nos habían dicho que está ahí de adorno ¿Eh? que te hay sencillamente para mirar a ver que todo siga ¿eh? las cosas normales que, que llaman de las máquinas ¿eh? y te hay para mirar nomás, ah mira pues si sí, es la máquina que hay que bajar la velocidad es la máquina que hay que subirla pero, pero bueno porque ese por era el culpable y, y a, a esa misma noche esa misma porque la hora del accidente no me acuerdo ¿eh? pero bueno, ese mismo día ya estaba perfectamente claro según todos los medios ...que el culpable ya era él... Ya ...era esa persona... ...el culpable y era la persona individual... ¿eh? ...y es curioso porque en esta sociedad... Que, en, la que, ...en la que el individuo... El, ...el ser individual no vale absolutamente nada... ...esta sociedad que, que nos tiene convertidos... En, ...en miembros de un grupo... ...en ese caso consideró que, que el individuo personal... ...y era el único responsable... ...y era el único responsable... ...no sé qué vos parece a los demás... a mí parece extremadamente raro, muy raro. ¿Qué opina usted, oyente londinense que ahora allí con londinense? Bueno, no sé. Yo voy a decirlo rápido porque tengo que tirarte, tengo que ir precisamente a pillar el tren, un tren lento, un tren que un tren que ...que me lleva al pueblo donde soy yo, que no lle de lo más famoso de la zona... ...ni de lo más conocido, ni de lo más grande, y yo, bueno, ni un pueblo de mierda... ...un, pueblo que para, un tren que paran por luco, lo que te digo, un sí, tren de esos que había antes... sí ...un tren que están haciendo todo lo posible porque que desaparezca... ...exacto, entonces lo que, a mí lo que me hay una cosa, quién fue, quién no fue en este caso puntual... ...a mí para mí, bueno, puedo ver si un error humano, toda la historia... ...pero hay un contexto alrededor que yo muy claro, o sea... Eh, primero la fe que tenemos los seres humanos en esta época hipertecnológica en la máquina y en la infalibilidad de ciertos cacharros y en puto mito, igual que se rep repetía con lo de Mushia y lo del chapapote también por tierras gallegues ahí fa diez años, Capicúa además, que los que si los eh, botes de petroleros de doble casco que son los que tienen una más, contra los fuertes de la naturaleza y de la pura física newtoniana que es la que aplica en el planeta Tierra, Eh, cualquier cacharrín que fallamos por hipertecnológico y de puta madre que te he diseñado puede fallar Yo lo que sé ya que por lógica matas en menos peña a, a, a 50 kilómetros por hora que a, que a 200 Eso es, y, eso es una lógica tan aplastante Que mete miedo ¿eh? y, y no sé, y lo que para mí lo que hay una cosa bien clara El capitalismo y el Estado quieren que vivamos siempre Con prisa, azuzándonos para aquí y pa allá Y méternos en la cabeza que tenemos que desplazarnos rápido Porque hay que ir rápido a trabajar Hay que ir rápido a disfrutar del tiempo libre que tenemos para no sé dónde Cuando te dan las vacaciones tienes que moverte rápido Para hacer turismo y no sé dónde y volver rápido Para atrás y el día siguiente para currar Y una puta mierda, la velocidad, y he, parte de esta tiranía Y un valor ultra reaccionario Joder, y vamos metiéndonos eso en la cabeza Y a partir de ahí yo creo que la discusión está mucho más encarrilada. Sí, yo lo veo en síntesis, yo veo una un un enfrentamiento brutal, yo me enteré de casualidad ahí trabajando y la primera sensación que me dio fue lo que, lo que dijo la Nedónico es, eh, yo veo por un lado una cosa que vamos a llamar el sistema y otra cosa que vamos a llamar el individuo, entonces en, esto es una, un ejemplo uno un paradigma, una cosa que eh, nos puede servir para ver muy fácil como estos dos, eh, hay un enfrentamiento claro, por una parte está el sistema, que es un montón de relaciones que acaba de explicar muy bien el Coruñés, entre ellas la primera pregunta sería, iba a 190 kilómetros por hora, la primera pregunta sería ¿por qué?, o sea, ¿a dónde va eso a 190 kilómetros por hora? y luego el individuo, ¿no? Estamos en un sistema donde no hay nadie que asuma ningún tipo de responsabilidad y en caso en este caso, a través de todo un mecanismo que supongo que estaremos aquí bastante tiempo y podremos hablar de ello, un mecanismo de manipulación emocional, eh, casi como una obra de teatro, se llega a un desenlace en donde hay que encontrar un, un culpable, ¿no? Y el culpable es este paisano, que es un individuo que evidentemente Pues en su. Bueno, es un individuo, entonces va a comerse todo lo que haya que comerse. Y resulta paradójico que dentro de ese sistema, dentro del que estamos, eh, pues bueno, esto realmente está mal decirlo, pero no sé si murieron 79 o 80 personas. Y con todos mis respetos, es una anécdota comparado con lo que sucede, o sea, con lo que esta maquinaria. Exige con el alimento de muertos que, que este entramado de relaciones necesita. Simplemente mmm, se decide dar un protagonismo excesivo y brutal a, a estos en detrimento de los otros, porque a mí mmm, me llama la atención que hay personas que, con solo una decisión, con solo una decisión meditada y supeditada a intereses personales y a intereses de otras personas, son capaces de tomar decisiones que afectan a la vida y a la muerte de cientos y de miles de personas. Para que nosotros vivamos así, mueren cada día en, en situaciones similares en, en todas las partes del globo mucha más gente de la que murió ese día, pero eso no le damos ninguna importancia. En cambio, eh, eh, dentro de... un mecanismo casi atávico que en estas sociedades necesitan necesitamos de vez en cuando una catástrofe de este tipo para encontrar un culpable individual para un poco para que los verdaderos culpables siempre se vayan de rositas es la sensación que tengo yo sí y además en este caso eh, da también la la sensación bueno por lado que nos tomen el pelo pero bueno, soy es bastante una causa bastante habitual en los últimos tiempos que, que nos toman por bueno, por gilipollas, por tal y lo que comentaba al principio, pues, el hecho de, de que supuestamente el, el maquinista, el conductor de, de tren está ahí como un velo poco más que ornamento, pero, eh, sin embargo como ir dan la vuelta inmediatamente para atribuir toda la toda la responsabilidad toda la culpa Eso es una cosa que me llamó la, la atención, ya desde el primer momento, ¿eh? cuando apenas no sabía, no sabía nada del tema y tal, eh, sentir y tal, y bueno, yo como, como Lego absoluto, de, absoluto del, tema, del tema ferroviario, ya me llamó la atención, ya me sonó extraño, ¿no? Eh, después me sonó también muy extraño el cómo viven eh, poco a poco cambiando las versiones, ¿eh? ...cuando el acusado de lo que sea ya cambia las versiones... ...pues enseguida eh, los medios de comunicación y demás... ...se lanzan a decir, ah, pero cambié la versión... ...en este caso la versión de, de los supuestos buenos de la película... ¿eh? De, de, ...de los gestores, de, de Adif, de la Renfe, de los políticos... Eh, ...la versión fue cambiando continuamente... yo ahora mismo no sé vosotros si lo sabéis no tengo claro si en ese tren viven dos maquinistas eh, diven uno solo porque hay un momento que decían que, que nada más lo manejaba ese hay otro momento que decían, no, no los, los trenes van siempre dos hay otro momento que decían, no, van dos, pero llegue que uno de iba de, de, de, de vía y que solamente diva la cabina eh, hay otro momento que vuelven a decir, no, no, diven uno nada más o del otro ya es eh, yo de verdad que pues digo que a fecha de hoy no tengo claro si tienen uno o si tienen dos más cosas ¿eh? hubo un momento en que estaba claro o por lo menos por algunos medios estaba claro que, bueno, que el maquinista fallara pero que también fallaran de ellos sistemas de, de seguridad que tienen, que tienen los trenes Eso duró poco, eso duró poco, porque enseguida ya los sistemas de seguridad ya no llenen no cosa de. ¿eh? ya no llenen cosas de, de, de los trenes. La responsabilidad básica ya era, ya era el maquinista. Faltó tiempo para decir que el maquinista estaba falando por el teléfono mientras, mientras conducía. ¿Eh? Al poco tiempo se, eh, descubrió sí que bueno, ya cuando abrieron la caja negra y todas esas historias.. Eh, no, no, resulta que el maquinista no llegue que estuviera hablando por, por el teléfono de él y que estaba hablando por un teléfono de la empresa ¿eh? claro, luego decían no, pero llegue claro llegue a la empresa, la Renfe hostia, claro, como a ser la Renfe que deba, que deba esas velocidades la Renfe pensaba que deba más despacio entonces deba más despacio estaba en otro sitio, que no había peligro para llamarlo eh, pero luego curiosamente, suponse que los trenes especialmente estos Bueno, el de la FEBE que va aquí a casa del oyente coruñense, no, pues no, eh, si no, pero los trenes serios se supone que van por GPS, ¿no? Hombre, que, que yo, están localizados. yo no es hacer un inciso, pero, pero la FEBE, mm. en la FEBE yo creo que hubo accidentes provocados, o sea, porque la FEBE, si tenemos un poco de memoria, en los últimos cinco años hubo accidentes insólitos, propio, o sea, porque con la FEB está pasando una cosa que es un proceso de de desmantel, desmantelarlo conscientemente donde hubo accidentes para desprestigiar a la FEB y para hacer un montón de cosas, o sea, porté, Pero porté, bueno, esa es mi es porque la porque yo la FEB la la usé mucho una temporada y se hizo todo lo posible por por acabar por acabar con ella seguramente porque va lento que es que es un, un tema que, si digo, que no les interesa no les dudo aquí hay una cosa muy clara y también está muy metida dentro de la mentalidad del ciudadano medio que eso es muchos de vosotros que estáis oyendo ahí que ye, las cosas tienen que ir rápidas y tienen que estar todo es que se pueda comer en, en la puta, encima de la puta calle todo ese pragmatismo de mierda de esa política de hombres de hombres públicas que sirve más que para comprar votos para que cuatro tipos que están al cargo del gallinero este de mierda en el que somos todos unos esclavos se tiren el pegote y digan mira lo que hice por este pueblo O esta cosa de que porque se te joden los, los bajos del coche y hay que asfaltar una puta calella que va a llegar un momento y que la calella no vaya a ser más que el nombre de una puta marca de cerveza Vamos a ver, joder, pensáis un poco sobre esto y, y mirad a ver que responsabilidad tenemos todos nosotros en este tipo de cosas también Sí, o se llena la base de todo, es la base de todo. Yo creo que dijiste una cosa, bueno, no me acuerdo cuál de los, la ha dicho eh, que un accidente que se produce cuando un tren iba a 190. ¿Por qué coño iba a 190? A ver, y una velocidad eh, normal, compatible con la vida, eh, que está muy de moda ese término compatible con la vida. ¿Y compatible con la vida ir a 190? Ah, que marcha, Despide tema por favor de. Que espirar que me marcha el tren. A ver bueno, si, anda. con un poco de suerte, y es Tital Aznar, eh, no, Aznar, que era Garzón el que conduce y me da unos pocos, <risa> unas emociones fuertes, porque en vista de que, y esto puede ser otro inciso también, en vista de que aquí estamos esperando aquí unos traidores absolutos como son los mineros vengan otra vez a calentar el, el, el, el panorama político porque no podemos nosotros hacer nada y paz que tenemos que esperar por gentuza para que lo haga. Pues bueno, uno como se aburre... Por... Necesitamos emociones fuertes. Exacto. bueno vamos a llamar esto el tren de la brujanda a la calle. <risas> bien dicho colaga venga teo pues nada a ver si a ver si nos vemos otro día vale estamos sí, sí, sí, sí. haciendo indignado que de José Antonio dije, bueno venga, pues nada venga tal la guerra pásalo bien, rapaz, todo bien? <risas> Que dice aquí el, el, el collazo, que está pensando en ir a para casa. Bueno, pues, oye, pues al fin y al cabo sería una manera muy natural de, de, de hacer ir, las sí. cosas. No eh. sería la primera vez que lo hace. No, no, doy fe, doy fe. No eh, la primera vez que lo hace. Doy fe, doy fe, que ya es mucho tiempo. Esto ya me, Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de transportes, igual no lle... igual no lleve baladí decir esta cosa yo una vez notar nada más pero bueno a pedirme contarla para pa que podamos seguir porque tiene que ver con este tema de la, de la velocidad del transporte eh, conocí una rapaza hay un tiempo que trabajó en una, en una empresa de trabajo temporal en esa empresa de trabajo temporal tenían apuntado un rapaz eh, senegalés un inmigrante y un día surgió un trabajo que bueno, pues cuadraba bastante bien con el perfil de, de esta persona el trabajo ya era en el polígono de, de Porceio, en Sichón ¿eh? Eh, antes de llegar a Sichón, justo antes eh, y el rapaz este, bueno, pues vivía en un viejo y entonces eh, llamaron y preguntaron ¿y, eh, ¿tienes coche? y él dijo, no, no, no tengo coche, pero ¿para qué lle? ¿para qué llegué? entonces, bueno, la rapacina está pensando que, bueno, pues, a lo mejor tener disponibilidad, tenéis quien nos lo dejara. Dijo, no, es que tenemos un trabajo y no hay polígono de no porcello que, que puede valer para ti, pero claro, hay que ir en coche y no hay otra manera de ir. Entonces le preguntó, pero ¿qué distancia lle? Y la rapaza dice, no sé, pues, a unos 25 kilómetros por lo menos. Entonces él dice, bueno, ¿y ¿cuál es el problema? 25 kilómetros y menos de lo que yo hacía todos los días, para ir caleando a, a la escuela. ¿Eh? Bueno, pues eh, igual eh, teníamos que meternos un poco en esa mentalidad para no tener esa necesidad, esa necesidad de la velocidad, de la inmediatez, eh, que a mí personalmente parece como de ciencia ficción, porque yo no sé, nunca fui en un tren a 190 por hora. Nunca. Parece, parece una barbaridad, o sea, pero es que además, si... O sea, Cuando hablamos del sistema contra el individuo si hay que hacer un poco de. de diseccionar lo que es el sistema es un conjunto. es un conjunto de. de relaciones, un conjunto de historias que son, son tremendas, porque para construir ese tren eh, hace falta expropiar un montón de terrenos que son de gente. Ahí entran en juego Y ahí está el tema. Posiblemente este señor y el, el otro, el revisor que iba en el tren, se comerán un puro impresionante. Pero Pepiño Blanco, aquel auxiliar de administrativo que tuvimos de ministro de, de fomento, hombre, aquel que, que se pasaba sobres en gasolineras, con constructores y, y demás, el tío ese, pues acaba de salir completamente limpio. Porque aquí se dan esos dos procesos. Por un lado cae el individuo y por el otro lado la casta se. sale de rositas entonces estos están de rositas entonces construir ese tren pues costó un montón de, de dinero de esfuerzo si hay que destruir lo que hay que destruir como pasa en el país vasco pues se destruye que hay que atravesar ahí seis montañas para que mmm, hagas asturias madrid en vez de, de en cinco horas y cuarenta y tres minutos en, en cinco horas y treinta y seis minutos y a la vez si puede pasar por campomanes y y generar un remolino pues pues mejor si hay que construir y sí. si. claro pues de esto pues el dinero se lo lleva ¿eh? la familia Masabeu que son los dueños de la cementera el otro el de más allá entonces es un es un proceso en, en el que en el que después pues pasan estas cosas pero yo también quería hacer un, una reflexión porque yo cuando estaba viendo el otro día la televisión Eh, ...y ves una... ...la gente está... ...una palabra que no se utiliza nunca... solo cuando hay catástrofes... ...que es la palabra... ...estoy consternado ...que no se sabe muy bien... ...lo que significa... ...yo nunca lo escuché por la calle... ...la palabra consternado ...pero a todo el mundo le asusta... ...y se pone... ...y dice... ...Dios mío... ¿qué, ...qué es... ...murieron 80 personas... ...qué desgracia... ...y yo me... ...yo digo... ...bueno, bien... ...murieron 80 personas... ...es una desgracia... ...pero... ...joder... ...todos los seres... humanos es una desgracia que se mueran. Es decir, ¿por qué cada día no empezamos por las esquelas y empezamos a decir, joder, murió este paisano, qué desgracia, murió este otro, qué desgracia, detrás de, de todas las muertes hay una familia que sufre. Detrás, ¿Cuánta gente muere en un día en España? Pues mueren bueno, bastantes, más de 80. ¿Y cuántos es una desgracia? Pues la inmensa mayoría. ¿Muere un paisano de 90 años? Pues pues, pues, pues provee paisano. Habrá vivido lo que habrá vivido y no habrá pasado por pocas cosas y no habrá trabajado. Y oye, qué pena. ¿eh? Y yo creo que eso es un tema muy interesante que, que pasa en las culturas occidentales, porque tenemos una ignorancia tan brutal acerca de lo que es la muerte, o sea, de la muerte misma. Nadie nos educa para la muerte, no nos dicen lo que es la muerte. Tú dices, oye, me interesa saber qué es la muerte. Pues puedes picar todas las puertas que no vas a encontrar ninguna respuesta. ¿Qué vas a ir? ¿A la Facultad de Medicina a preguntar qué es la muerte? No te voy a decir, no, no. Usted, nada, no. Aquí se apaga este... Es, piensan que el cuerpo es como una máquina, se apaga off, como lo mismo que el ordenador y... Y nada, se acabó. Vete a hablar con el cura y pregúntale, pues te cuento una milonga. Pues vete así, uno por uno, puerta por puerta. Entonces, eh, tenemos unas máquinas de la Virgen... un nivel de desarrollo brutal, pero luego lo propiamente humano en aquello que, que que nos toca más de cerca somos unos ignorantes de un calado tremendo. Entonces, la ignorancia es el caldo de cultivo para la manipulación emocional. De repente saca, mueren 80 personas y y todo el mundo está consternado. ¿Entiendes? Ahora que se mueren mañana tu vecino de al lado te la suda completamente, entiendes, porque no entiendes o sea no entendemos nada, absolutamente nada. Yo creo que hay que todos los seres humanos, y yo hay mucha gente ahora que, que hay otra cosa que a mí me llama la atención, que es otra palabra que, que está muy bien, que es muy interesante, que se llama la sociedad civil. ¿Eh? no te das cuenta de eso que dicen la sociedad Hablando civil hablas mucho, sí, sí. mucho de la sociedad civil qué gran ejemplo la sociedad civil entonces yo esto está bien esto de la sociedad civil porque se entiende que hay una sociedad militar que no eh, civil, <risa> claro hay una sociedad que no es civil que es la militar que son ellos no <risa> que es el, el sistema que estos tíos imponen por la fuerza pues entiendo que la sociedad civil es el resto de los seres humanos que siempre damos un ejemplo fantástico ¿eh? porque dicen qué gran ejemplo de la sociedad civil gallega y es verdad porque cuando menos te lo esperas y donde pues el individuo ¿eh? el individuo reacciona y, y va con mantas y ayuda y hace lo que tenga que hacer para sacar las cosas adelante la casta no porque la casta está pensando en otras cosas la casta fue muy interesante cuando cuando emitió el, el primer mensaje de solidaridad de pésame eh, para los familiares y bueno pues, para el desastre en general ...de cómo, desde el gobierno... ...eso es una cuestión que tampoco se mencionó así... ...en, en ambientes de, de estos antisistemas, pero flautas... ...pero el periódico, los informativos generales... ...apenas se habló de ello, pero... ...el hecho de que desde, desde el gobierno, desde la Moncloa... ...se hiciese un corte pega... ¿eh? ...y se enviase una nota de solidaridad... Eh, para el tema para el tema del choque de trenes en Santiago pero la de, lo que se pedía o sea lo que se expresaba las condolencias y era por el terremoto de China Eso eh, curioso, es tremendo no pero ya curioso. lo tienen hecho sí Eso. sí está no se preocupan ni lo más mínimo de, de de nosotros o sea de nosotros de nuestra especie digamos no, no. porque yo ya que si últimamente Diego me a pensar que seríamos la misma especie porque él eh, se la suda yo creo que sí que no se tiene O sea, que ellos no importa no, nada, o sea, el, nada? Lunes, el lunes hablaba aquí de, de, Dentro de esta Guerra de posiciones Y de Que es la, la política internacional Y la nueva economía Porque esto, lo que llaman crisis Estaría bien empezar a llamarlo por su nombre Que es revolución industrial O, o estafa o, o sistema productivo ¿eh? Porque la crisis no es una situación Una coyuntura Sino un nuevo sistema productivo En el que, bueno, pues vamos a ser eh, doblemente exprimidos, ¿no? Pues la gente que gana dinero con esta, con esta, con este nuevo modo de producción está muy, estaba muy interesado en que no hubiera este tipo de accidentes y, si los hay, pues demostrar que, que falló un individuo, un que tonto, sí, persona, que la culpa de, es de una persona, de, de porque ellos. hay muchos intereses económicos. Entonces, la consternación. pues por una parte está basada yo creo en, en una ignorancia emocional eh, masiva o sea de, de, de que de repente te dicen que tienes que estar consternado y, y te consternas y sin saber lo que significa la palabra y sin entender muy bien la profundidad de las cosas y por otro lado esta gente de la casta pues pues se la suda no porque lo realmente interesante para ellos es lo que lo que se está cocinando detrás yo bueno por poner un ejemplo la mi abuela Dormí mal esa noche Dormí mal por la pena que sentía por eso que, que sucediera en, en Santiago que, que a ver eh, y es verdad, y es verdad que, no estamos, que no estamos preparados o educados para la muerte por una cosa tan consustencial en la vida como ya la muerte e imposible que exista vida sin muerte suena muy egoísta, pero joder, yo, yo creo que es obvio ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que, que esa acumulación Esa acumulación de muerte eh, No llega un fecho natural No lleva un fecho natural más Cuando esa acumulación de muerte Bueno, una acumulación relativa Fueron 80 Tampoco dices tu madre fue cientos de muertos o miles No, no, fueron 80 Muchos, no tiene que ver, son muchos Son muchos porque, bueno, pues no solo una muerte Ya lleva una situación Eh, extremadamente importante, ¿eh? extremadamente importante, sobre todo para las personas que que, que rodean, que rodean esa muerte, que toca esa muerte. Pero bueno, el, el fecho y ya que fueron, bueno, pues un número bastante importante. Bastante importante por lo que llega nuestro entorno, porque como bien, como bien decías, eh, todos los días se producen cientos, miles de muertes en otros sitios a las que no damos la misma importancia que, que a las que se produzcan aquí. Pero también es verdad que esa, eh, esa acumulación antinatural, digamos, linda más antinatural, porque no llega a morir la gente, porque está pues, ahí un volcán. o porque vino una tormenta salvaje o porque hubo un terremoto, no, y es que murió siente porque voy un tren, un elemento que nosotros hemos construido que iba a 190 por hora. ¿eh? Una cosa totalmente demencial. Y, y, y que sucedió sencillamente porque nosotros consideramos que ya es necesario que, que eso pase, que, que haya un tren que vaya a 190 por hora. No puedo evitar hacer una una similitud con, con la misma sesión, con los quemadores de dinosaurio. ¿Por qué los coches pueden circular a, a 200 por hora? Porque, vamos a suponer que sí es verdad eso que eso que nos que nos dicen de que los expertos consideren que todo lo más puedes circular a 120, porque si vas por más arriba eh, Eh, bueno, pues el peligro incrementa según una manera exponencial y tal. Pues entonces, ¿por qué coño el coche sale de la fábrica, tú puedes comprarlo y puedes ir a doscientos o 200 y pico? En ¿Eh? una manera de, eh, bueno, pues supongo que habrá los, los intereses, por supuesto, los económicos. Hay un porguello económico detrás de todo esto. Pero bueno, eh, bueno, no estaría mal que nos preguntásemos. ¿eh? la gente, en general, los que andamos por la calle ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Mm? ¿Por qué hay un coche que puede ir a 200 por hora cuando supuestamente el fecho de ir a 200 incrementa potencialmente ¿eh? la su capacidad de matar, de matar y de morrer? Porque los coches, que yo soy un integralista en esto, ¿eh? No, no, eh, la mía palabra no la toméis como, como dogma, sencillamente tomadla como la opinión de un cascarrabia, es un repugnante. que a lo mejor tienen algún tipo de razón, pero para mí los coches son máquinas de, de matar y de morrer, ¿eh? y cuando más rápido vayan, pues más fácil llegue que maten o que mueran, ¿eh? o que muera el que el se les maneja. ¿Por qué un tren? Llegué eh? una reflexión, una reflexión maravillosa que hicieron aquí los mis compañeros. ¿Por qué un tren tiene que ir a 190 por hora? ¿Por qué tiene que ir a 150 por hora? ¿Por qué? Eh? No sé, yo personalmente no lo, no lo entiendo. El tren que además siempre es, es un, una forma de, de transporte que, que, que es interesante, joder. Porque o sea, es, es un transporte colectivo que estaría bien que, que, se, que se potenciara. Eh, pero es un cambio de estrategia, que es la estrategia de la alta velocidad, que es un mecanismo a través del cual... ...pues se fue intentando hacer una cosa que, que llaman un, unificar el territorio... ...es decir, en, en ese proceso de unificar el territorio que nos venden como... ...¿cómo va a vivir Asturias sin un ave? entiendes ¿Cómo puede ser? Decía el otro día un tío por la tele que es el representante o el delegado... De las, ...del área de juventud de comisiones obreras y empleo juvenil... ...un tío que no trabajó en la vida, por supuesto... ...pero que es y salía y opinaba sobre este tema decía... ...¿cómo va a vivir Asturias sin un ave... ¿Cómo sacamos nuestras mercancías? Pero bueno eh, pues es que hay que insultarlo, porque no hay, no hay otra parte, pero qué mercancías van a ir a 190 por ahí. Anormal, ¿entiendes? Es la si no es para sacar mercancías, si las mercancías somos nosotros, hombre. Si es para movernos por ahí como si fuéramos, como si fuéramos ganado, ¿entiendes? Bueno, pero yo voy más allá, porque no lleva un movernos a nosotros. Lleva mover a una determinada élite. No yo para nosotros, porque nosotros... A ver, el que piense que es muy bueno que Asturias tenga AVE, por ejemplo... Que oficiaran sus foracones eh, en Payares para que, eh, pa que nos llegue el AVE... El, el que lo piense... Yo un ignorante... No, eh, no pero si es que... Lo, yo, yo iba a otro tema, que es que el territorio, por definición, no se puede unificar. Es decir... Eh, Porque Asturias tiene que estar al mismo nivel de desarrollo en comunicaciones que el resto del país. No, oiga, no va a pasar nunca. Porque cuando llega aquí el AVE, nosotros, eh, en esta carrera del desarrollo, irán más adelante. tienen en, otra cosa. Por ¿no? igual que cuando llegó aquí el ferrocarril. Cuando llegó aquí el ferrocarril, ¿te acuerdas que lo leímos en el libro este? Cuando se hizo la primera variante de pajares, había gente, la gente que subía al puerto y bajaba, que andaban... ...tratando de un sitio a otro, de un lado a otro... ...de la cordillera, lo veía como una cosa atroz... ...porque decían, este tren va en un día... ...en lo que yo hago en cinco, ¿entiendes? No puede ser bueno, y para las personas... ...no fue no fue bueno, es como... Eh, ...hay cosas que... ...que deberíamos de... ...tiene que sopesarse, yo no soy... ...una persona es, excesivamente crítica... Con, ...con la tecnología... ...y con los adelantos y... y ...eso, pero hay que saber valorar... ...que... un paso adelante en un sentido... ...tiene unas consecuencias en sentido contrario... ...por ejemplo, yo siempre... ...pongo un ejemplo de cosas cotidianas que se ven en un pueblo... ...cuando llegaron las primeras carrocetas... ...hubo muchas familias que se murieron de hambre... ...porque había familias que lo único, su única fuente de ingresos... ...era tener bueyes... Transportar y, tra ...y transportar cosas, piedra... Y, tra ...y sacar piedra de la cantera y tal... ...pero entonces cualquier persona podía hacerlo... Eh, hay avances que supusieron transformaciones sociales tremendas como por ejemplo el tractor yo, hay un paisano ahí del pueblo donde yo trabajo que siempre dice desde que llegaron los tractores la gente ya no se para a hablar en el pueblo porque ya no hace falta porque antes tú veías un paisano y siempre hablabas con él porque siempre necesitabas al otro paisano desde que cada uno tiene su tractor ya, ya no hace falta. falta entonces son pequeños adelantos que la sociedad civil, de alguna forma ¿entiendes? a mí me gusta más la palabra comunidad, es decir, porque en esto que se necesitaban los unos a otros, eso es una comunidad, la sociedad es una cosa, yo la entiendo como la sociedad civil, bueno, pues un montón de gente ahí que, que está por ahí pululando sin ningún tipo de organización y que de repente espontáneamente, pues a través del corazón inmenso, porque hay que decirlo, aquí estamos en una crisis brutal, pero este mundo sigue en pie gracias al esfuerzo y las acciones eh, desinteresadas de muchísimas personas. De instituciones como siempre muy criticadas, como la familia y cosas así, que, que ahora están demostrando que, que es lo que realmente soporta la comunidad. Entonces, yo en esa línea voy un poco cuando lo de la muerte y tal, porque cuando uno ve la pantalla del televisor o lee el periódico, están constantemente bombardeando en una dirección, en una dirección, y necesitan culpables y necesitan traumas, porque es la única forma de mantener. El, el discurso de tener a la gente pensando siempre en una dirección, pero si apagas ahí o cierras un poco el periódico y miras tú mismo las cosas, te das cuenta que que hay un montón de gente, o sea, que esto, mm, o sea, si te pones a calcular los honestos contra los deshonestos, los deshonestos son una minoría, una minoría muy bien organizada, pero la mayoría de la gente, o sea, está da al máximo, ¿me entiendes siempre, no cuando, no en una situación puntual, sino siempre. una minoría muy bien organizada y que tiene la fuerza bruta eh, eso no, no, no, no lo olvidemos son los que tienen el poder de exasionar la fuerza bruta ¿eh? Eh, no estoy exagerando muchos de los que sentáis esto lo mejor podéis decir bueno ya está el anedónico con esas cosas, esos exageraciones no, no, no lle, yeah. a ver eh, probéis vosotros a ejercer la mitad de fuerza bruta De la, que, de la que exerce pues bueno, pues pues, bueno, pues la policía o, o sencillamente el Estado con este paisano que estamos hablando hoy, el maquinista este que llena más un ejemplo, llena más uno de tantos eh, y llena más, por pues, a lo mayor uno de los eh, que simplemente ahora, pues bueno, pues cayó más relevancia por este tema y hablamos de él, pero que llena más uno de, de muchos otros que por ahí, que a lo mayor no tiene la misma relevancia eh, y ni siquiera nos enteramos. pero que llegue una persona individual a la que eh, destrozar la vida. No sabemos... A ver, porque yo tampoco quiero... A ver, no, quiero no quiero yo excederme en el sentido de decir... Eh, no, no, este hombre es absolutamente inocente y, y la, está tragando, está comiendo las culpes de, de otros. Eh, no lo sé. No tengo ni no, no, puta idea, no lo sé. No. no necesariamente. Yo yo no necesito juzgar a ese, a ese paisano. A mí me parece, por ejemplo, brillante una cosa que salió hoy en el periódico de una familiar de una persona que murió en el accidente, que además tiene relación con Asturias, o es Asturiana ella, o vivían en Asturias, lo que sea. Que decía, porque en el, en el periódico dice: ¡Salió en libertad! <risa> ¡Salió en libertad! O sea, la, ya lo querían en, en la cárcel, porque aquí el, el tema es meter en la cárcel. A todo el mundo, especialmente fácil si es pobre, porque si es rico, pues entra por un lado y sale a por el otro. otro. Y sale por el otro. Menos cuatro o cinco que tragaron como, que cayeron como moscas ahí, pues bueno, purgando pecados ajenos, ¿no? Pero, y decía esa señora, no, si yo, este señor mmm, es, tiene relación emocional con el caso. Es decir, murió una hija de ella. Yo no quiero que vaya a la cárcel este señor. Este señor ya tiene bastante porque sabe que Eh, su nivel de implicación en el, en el tema. Entonces, a mí me parece una visión tan lúcida, tan, tan, tan brillante, que, por ejemplo, yo lo veo así. El, ahora mismo, el del debate debería de ser, si fuéramos una comunidad que un, un, fuéramos capaces de pensar por el bien de todos y por el bien de cada individuo, diríamos, joder, este señor realmente lo último que necesita es pudrirse 20 años en la cárcel. O sea, debería de haber toda la maquinaria que fuéramos capaces de construir puesta a disposición de ese individuo porque va a tener que cargar por una distracción que muchos dicen, no, es que cometió un error. Oiga, señor, ¿y cuántos errores comete usted? Si es que yo voy en mi, co en mi coche conduciendo al trabajo y me distraigo 50 veces, ¿y en mi trabajo qué es una distracción? Si distraerse es lo más sencillo del mundo. ¿Quién no se distrae? Si es que la mente, o sea, lo, lo que nosotros pensamos que es Lo máximo que es nuestra mente es una distracción. Es que es que, ¿entiendes? Es que ahí demuestra eh, un poco la situación de la pregunta esta que hacíamos de cómo es posible que vaya haciendo 90. ¿Cómo va a ir haciendo 90 si la más mínima distracción es un drama? ¿No será mejor ir a 100 a 60 directamente? ¿No será mejor que vivamos a 60 y así que nos distraemos, que es normal que nos distraigamos? los errores que cometemos no van a ser, no van a causar un estropicio brutal. Yo creo que esa esa paisana pues da da un ejemplo de, de cómo Enfrentarse a esta situación Realmente tal y como lo vendieron en el periódico Era para que la gente se abalanzara sobre él Y le comiera la ropa a mordiscos eh, Y lo tiraran al suelo y Porque es, es como piensan que somos ¿no? Hubo por fortuna A mí me, me, me llamó gratamente la atención eh, El fecho de la lucidez Que, que está demostrando la mayoría de la gente Incluso gente que como tú bien dices Está emocionalmente muy implicada en el asunto Porque fue fue parte implicada, joder Y fue por la supuesta distracción Que yo sigo diciendo que no, no lo sé si, si si tuvo una distracción, si hubo fallos si Porque bueno, más adelante también quisiera yo comentar Este, estos riesgos perenoicos que a mí ¿no? pues me agradan especialmente, especialmente de un tipo esta parte, porque yo antes reíame, reíame de los perenoicos. Pero cada vez, eh, como voy viendo que más cosas de las que decían, pues están pasando, ¿eh? pues ya empiezo a decir, hostia, pues igual entonces no había por qué, qué reírse lo demás, porque a lo mejor resulta que también ye, tiene la su so buena parte de verdad. Entonces, bueno, pues también quisiera. quisiera comentarles, quisiera comentarles, quisiera comentarles más adelante. Pero bueno, sí es verdad que, que, que hubo mucha lucidez en el tema de que mucha gente desde el primer momento entendió que, que, que no era necesario, que no era necesario eh, cargar contra, contra una persona individual, porque esa persona individual posiblemente no era la, no era la culpable, porque esa persona individual, no suponiendo que cometiera un error, Eh, había, bueno, pues incluso artículos de periódicos eh, titulados una cosa tan sencilla que todos sabemos como los errores son humanos o sea <risa> La argumentación está. del obvio no sé. es que, sí, sí. ahí está ¿no? Sí. No, no contaban otra cosa, en yeah. sea, todo el mundo se puede equivocar todo el yeah. mundo nos equivocamos en algún momento o sea, bueno, hay gente que tenemos eh, unas responsabilidades más grandes que, que otros, pero un error Yo tengo una, una visión... Tú fíjate, a ver, que... Anidónico, perdón, que estamos aquí con la de Está permitido todo, te ha permitido, eh? bueno, Está es el permitido otro, todo. permitido, bueno, es el otro. Es el otro, pero bueno, pero bueno eh, qué vamos a hacer, sí. por enterado. Que eso, puestos a, a, a hilar con el hilo, eso pasó el día de Santiago, ¿no? Que no es un día cualquiera. ¿Ya? no Es un día cualquiera, porque, porque el tiempo, Santiago el calendario, estado... el calendario no es una... O sea, el control del tiempo es una... el sistema este que es una cosa que viene de lejos, ¿no?, de, de, viene de muy antiguo, nos vendieron muchas motos, nos dijeron que el sistema capitalista, pues, había, pues, eh, como se, superado al feudalismo, el feudalismo superó al, al esclavismo, y esto mentira, eso. Pues, está todo unido, es decir, eh, está todo unido, ¿eh? que existe el capitalismo, existen las relaciones feudales ahora mismo, existen las castas, existe la esclavitud, existe todo a la vez. pero se mantiene una cosa que es el control del tiempo, ¿no? Entonces yo siempre soy muy, a mí me interesa mucho ese tema, el calendario, cómo funcionan esos mecanismos. A mí hay una cosa, por ejemplo, eh, el calendario natural, cuando el hombre vive de acuerdo al ritmo de la naturaleza, el verano, si te das cuenta, es un momento de máximo esfuerzo, máximo trabajo. ¿Eh? Uh -huh. existe a la vez es un, es una cosa de contrastes máximo trabajo fiesta máximo trabajo fiesta máximo trabajo fiesta en Pero cambio en el mundo moderno es la época en donde hay que no hay que trabajar todo lo contrario todo lo contrario sí, o sea es una sí. es, es como si es el mundo al revés ¿eh? eso pasa porque el proceso productivo pues está abolido ya no se pretende producir se pretende otra movida bueno a lo que iba eh, es el día de Santiago y por eso decía yo antes lo de la Yo creo que una catarsis de esta un accidente pues hay tres o cuatro reflexiones que podrían llevar a la gente al individuo. Uno, ver claramente el, el enfrentamiento que hay en, es, en esta situación entre el individuo y el sistema. Dos, reflexionar sobre la muerte y tres, luego plantearte cosas, ¿no? Porque porque una vez y lo de reflexionar sobre la muerte no deja de ser una cosa pues importante porque ...¿Qué es Santiago? O sea, ¿el camino de Santiago qué es? No es nada más que un proceso de... ...la peregrinación... ...o... Eh, ...yo recuerdo... ...esos peregrinos que iban a Santiago y cuando acababan... Eh, ...lo que hacían era tallar su propia tumba... entiendes? No para... ...la muerte no como una cosa física, sino... Eh, ...era necesario morir antes de, de morir... ...o sea, morir en vida, es decir... ...comprender de... ...para qué estamos aquí... Entonces, yo creo que no, quizás no tenga que ver, quizás solo sea yo que lo veo así, pero es una buena oportunidad para que la gente reflexionemos sobre qué sabemos sobre ese tema. Yo entiendo muy bien la, a tu abuela, dices, hostia, yo no pude dormir. Pues hostia, pues vamos a ver por qué, ¿no? Yo estoy casi seguro de cómo funciona ese pensamiento. Es, ¡ay madre! Si llega a ir no sé quién, claro, ¡ay madre! Claro. Podía haber ido no tal. Entonces, no ese es el mecanismo... ...claro, todos nos sentimos de repente... ...en una situación angustiosa... ...cuando vemos que... ...joder, pues ahí es donde tenemos que... ...que pensar... ...yo... ...puede parecer un tema... ...pero yo creo que es un tema... ...importantísimo... ...ahora mismo... ...lo que dices tú, por ejemplo, de... ...de las teorías de la conspiración... ...cómo no haber teorías de la conspiración... ...si vivimos en un país donde murieron no sé cuántos... ...en, unos, en el metro... ...y los culpables... ...son un esquizofrénico de Avilés... Cuatro confidentes de la policía que juraban bandera en el cuartel de la Guardia civil, unos marroquíes que vendían teléfonos móviles y, y, y, y costo en, en, en lavapiés, en, en posturas de, de cinco euros. Y dices tú, no, claro, tío, es que aquí todo es posible. ¿Cómo va a ser posible esto si lo, si el Ministerio del Interior llama a los de la ETA para decirles tener cuidado que vais la policía? ¿Cómo no va a haber teorías de la conspiración? Es que lo, lo que lo que Tiene que haber teorías de la conspiración, ¿Eh? entiendes? Como por una Vélez, como por una Vélez. Eh, que bueno, se ha puestos vamos a, a comentar, comentar algunas de las que de que se surdió. Surdi aquí. Bueno, pues la primera, eh, eh, y la de que bueno pues parece ser que les bueno, empresas es españoles dedicadas a a la explotación, construcción ferroviaria. Eh, bueno, pues están optando a, a determinados concursos internacionales en alguno de los cuales, pues un, uno de los criterios, uno de los requisitos para que ellos lo concedan y el no tener eh, ningún tipo de accidente eh, bueno, mientras un periodo determinado, me que llegue los últimos 10 años o una cosa por el estilo bueno, pues razón de más, entonces, para en el momento que tienes un accidente intentando seguirlo rápidamente, un error humano de una persona humana que no tenga eh, nada que ver con con la con la tecnología de la de la empresa o de la entidad que está optando a, a ese concurso en en otro país. Esa es una primera, una primera teoría conspirativa, la de decir, venga pues vamos a, eh, a rápidamente intentar quitarnos el marrón, eh, intentar quitarnos el marrón y vamos a vamos a, a, a cargar lo otro eh, claro esto bueno pues esta primera idea de, de posible conspiración se extiende otra se extiende a, a otras teorías más pequeñas como la de mm, bueno pues vamos a suponer que es verdad que hubo un fallo de eh, un fallo de seguridad de mantenimiento y entonces bueno pues rápidamente vamos en endosarlo al al paisano este que diga Que iba que más rápido de lo de Bio, vamos a ser el maquinista. Eh, pero bueno, cuando lo endosas al maquinista, entonces asumes que llegue entonces el, el sistema de ese sistema de seguridad, ¿eh? pues no funcionaba. Supuestamente, aquí sí que estoy hablando, a ver, ya os digo siempre, eh, no esperéis aquí sentir datos fidedignos porque aquí no los vais a encontrar, no los vais a encontrar. ¿eh? No Eh, pero bueno, parece ser, eh, por lo que dice la gente que, que sabe de este tema Que los sistemas estos de frenado automático y demás Pues debieran haber perfectamente detenido ese, ese tren o, o frenado ese tren O, o no han permitido que ese tren circulase a esa, a esa enorme velocidad ¿Por qué no, no, no funcionaron esos sistemas de seguridad? Pues posiblemente porque... habían apagado porque no existían, porque son muy caros ¿eh? y porque estas empresas, eh, o bueno, estas empresas, estos políticos, estos gestores, no tengo ni idea, es alguien que seguramente no soy ni yo ni ninguno de los que están al mío nivel, ¿eh? porque estos pensaron que ya era más importante el hecho de que ese tren existiera, ¿eh? el hecho de que esa posibilidad existiera, el hecho de que esa alta posibilidad de esa. que esa alta velocidad existiera eh, y era primero de, de, de la necesidad de que tuviera en condiciones seguras. ¿Mm? Eh, no sé, me explico, bueno pues sencillamente que oye pues que hoy ya tenemos el tren para circular pero todavía no tenemos la, los temas de seguridad ahí bien afincados. Bueno, joder, no pasa bueno, tía, tía, nada. Tía, hostia, ya, tía, tu tira, que, que ya, joder, eso se pondrá cuando tea. Tenemos un ejemplo aquí muy práctico de, esa, de ese modo de producción que es el Palacio de Calatrava. Este, Por ejemplo, Que tal. se fue haciendo y tal, y dice, no, el juez, dónde están los planos? No, los planos se hicieron después de la obra. Sí, sí. ¿Y quién es el jefe de obra? No, no había. Entonces, se ha hecho una cosa que se fue haciendo y tal, claro, y, y claro. salió eso, y tal, la visera no se mueve. Bueno, yo, yo qué sé, oye. Cojonudo, cojonudo. La culpa fue de. El peón que puso ahí el puntal, aquel que oye, <risa> <Sí. risa> eso es lo mejor de todo. Mejor de todo. La, la, la culpa fue del peón que puso el puntal, claro. Eh, y la culpa de, de, de, de abajo, ¿no? de abajo, siempre. Después hay otra cosa, eh, trovador, que a mí me, me llama la atención. Y es la eh, cierta sumisión de este hombre, eh, del maquinista en cuestión, eh, ante las acusaciones. Dámela. Puede ser perfectamente que el fecho de sentirse responsable de 80 muertes de golpe y porrazo, eh, de rescatar a lo mejor no ya está responsable, pero de la misma manera que están metiéndonos a los demás, eh, que ya es responsable, y es perfectamente posible que lo hicieran creer también a él al mismo. ¿eh? Es, que, es que eso seguramente. Yo, con las a mí, hay cosas muy extrañas que. Y, y vamos a ver seguramente cosas muy extrañas porque mmm, vivimos en un país que es muy extraño hoy salió a la luz que había dos al parecer habían hablado por un teléfono interno sí. pero al principio no lo dijeron pero ahora lo dicen eh, ahí algo, algo raro hay y cuanto más conozcamos más lejos de la verdad vamos a estar es la, seguramente, sensación, seguramente. la sensación que tengo yo en lo que decías antes de los intereses de las empresas españolas Eso a mí no me cabe ninguna duda que que los de la casta, pues están muy preocupados en, en ese tema y hay gente que sugiere ideas de que de que haya otros países que estén interesados en especialmente Francia en que esto pasara en España y, y bueno no yo no tengo ningún dato ni lo puedo afirmar ni lo puedo creer pero yo hace muchos años que que no creo en las hermanas de la caridad. y Francia está como país, tiene un eh, o sea tiene sus intereses muy claros y tiene unos intereses en España muy claros y está haciendo todo lo posible en muchas direcciones por, por debilitar y especialmente a España y a Portugal, yo creo que Europa, o lo que es la parte central de, de eso de la Unión Europea, que es Alemania y es eh, Francia, están muy interesadas en acabar con, con los países del sur de Europa. que son países que eh, fuimos muy importantes y llevan una política de intentar la crisis es eso es también acabar con, con estos países subyugarlos completamente ¿no? yo no tengo ninguna prueba ni puedo afirmar ni desmentir ni estoy seguro pero pero no pero no me extrañaría a lo más mínimo si lo tuvieran que hacer ¿no? si eh. lo tuvieran que hacer lo harían yo eh, las teorías de la conspiración Eh, hay países donde, donde llegan a ser casi una industria, pienso en Estados Unidos, que hay un montón de gente que piensa que las señales de las autopistas en realidad son mensajes en clave para cuando vengan los alienígenas a ocupar Estados Unidos. O sea que llega un momento que incluso las teorías de la conspiración pueden ser alentadas por, eh, porque es una forma de, de sacarse de salirse completamente de la realidad. Pero a mí no me parece que muchas de las teorías de la conspiración que hay eh, sean estúpidas, ni mucho menos. Me parece que es también estúpido pensar que las cosas suceden porque sí, ¿no? <ríe> las sí. cosas suceden porque sí. Yo, por ejemplo, tengo muy claro, y no me cansaré de decirlo, que el atentado de Madrid del 11M fue un golpe de efecto y un golpe de estado encubierto, y que había intereses eh, muy claros y... ...y directos de estas potencias europeas en que pasara algo en España... ...urgentísimamente para variar el rumbo, que nosotros no lo entendemos... ...y nuestra vida igual no afecta, no hubiera afectado mucho, pero, pero es así... ...porque siempre pasó, porque el terrorismo y el Estado son la misma cosa... ...desde el principio de los tiempos y, y hablamos de estructuras que se nos escapan... ...y, y para las que somos solo números y, y eso funciona así... a mí no me extrañaría en absoluto, por ejemplo... Eh, ahora es, empresas españolas que están compitiendo por una cosa que es atroz que es tú piensas que ahora se va a poder peregrinar a la Meca eh, no sí. deja de ser no deja de ser una, eh, la peregrinación más importante de Occidente que es a Santiago eh, resulta que Eh, ese revienta un tren de alta velocidad y estamos preocupados porque entonces la empresa que lo hizo aquí no va a poder no hacer a el tren que peregrina a la Meca, entonces sí. yo echo de menos a esos talibanes que eh, reventaban aeropuertos porque decían que el hombre no tenía alas y que por tanto no podía volar lo cual es un razonamiento que, que sí, sí, aplastante hay, ¿no? joder y tanto, y, tanto, y tanto madre de Dios ah, sí, pero yo curioso además retomando lo del tema de por ejemplo Francia eh de alguien no sé de los que estáis sintiendo esto que lo mejor ya por el mal fecho de estar sintiendo este programa ¿eh? ya no sois personas digamos eh, ortodoxas ¿eh? porque si fueres personas ortodoxas seguramente yo hubieras apagado y hubieras apagado el, el, la radio buscado otra otra emisora eh, de las personas que estáis sintiendo esto que el fecho de no ser ortodoxas eh, Sencillamente que querer decirse que estéis abiertos a, a todas las ideas No que seáis talibanes a lo mejor de, de estas ideas que o tal Que estamos aquí soltando Que nosotros estamos aquí a cuál de los dos más, más en national Y no, no somos quien a lo mejor a la, a analizar el mundo ¿eh? Pero bueno, eh, a de algunos de vosotros os parecería una cosa extraña Que una empresa, una gran empresa ¿eh? La empresa nacional, somos pues a decir, este caso francesa, vale, que pusiera los medios ¿eh? para pa intentar quitarse una competencia importante de, de delante... pues, oye, pues a cambio de 80 a 100 muertos. ¿Qué, qué son claro, 80 100 favor, muertos? Si pasan en Gaza pues, cada dos días, esto. ahí está. Pues está. ¿Eh? Pues podemos morrer cientos, miles en África. monte eh, son muchas guerras sencillamente por intereses económicos por intereses de en... grandes potencias. Vamos a ver, si es que África ahora es de los chinos, es que en África hay campos de concentración, ¿entiendes? Donde hay campos de concentración donde eh, donde se para a los chicos que aquí después venden los CDs. Pues ¿Eh? esos chicos muchos de ellos estuvieron en esos campos porque se está intentando aniquilar y los chinos eh, están produciendo en África sin parar. Y China está comprando Grecia. Cuando decimos que la está comprando es que literalmente la está comprando. El puerto de Pireo es de los chinos. O sea, es una cosa que las cosas no dejan de ser muy diferentes a como eran hace dos mil años. O sea, en el fondo es lo mismo con, con, con más avances. Y en, en España, pues, pues pasó lo mismo. Eh, pasó lo mismo. Yo no lo veo. No lo veo descargar. No se puede probar. No. quizás no sea verdad. Quizás no.. Eh. Quizá había sido todo una. Sí, yo creo que la gran diferencia entre los peranóicos y a lo mejor nosotros que estamos aquí, los peranóicos de pro digo, los que ya, oye, eh, eh, y que ellos afirmen, dan los otros argumentos por veraces, o sea, afirmenlos con total veracidad. Donde eh, Radio bueno, no sé, desde Radio que ya mucho hecho decir que, que hay de todo, de nedonia, vamos a decir. Eh, los argumentos no, no los damos con total veracidad, porque yo personalmente no tengo ni puta idea que qué pasó ahí, eh, lo que pasa es que tampoco tengo eh, el convencimiento de que fuera como ellos dicen, que ye, hay un lema muy guapo de esta radio, que yes, que yo repito muchas veces, que, que no tenemos la verdad, eh, no sabemos la verdad, sabemos algunos algunas mentiras. Eh, eh, A mí cuesta me creer la mentira que están intentando colarnos. Todas estas demás cosas que estamos diciéndoos son posibilidades. ¿Tenemos alguna prueba de que soy así? ¿Qué va? ¿Tenemos algún argumento para poder afirmar que sea así? No. Pero, ¿tienen ellos, de verdad, joder, seriamente, pensadlo? ¿Tienen ellos alguno para decir que fue, como ellos dicen, ¿eh? que fue ese supuesto ¿Eh? Error humano Por además, cierto, Error es humano Además que hay motivos para desconfiar Por ejemplo, hay otra catástrofe parecida eh, En Valencia, en el metro mm. Que es precisamente Toda la maquinaria del sistema Hizo todo lo posible para silenciar ese proceso Además sin ninguna Sin, ninguna, o sea, sin cortarse Lo más mínimo Entonces eh, Pues yo pienso En las cosas que que generan así mucha expectación porque son interesantes a través de ellas cuestionarte cosas que a lo mejor ya te las habías cuestionado a, o cosas que no te las habías cuestionado yo a mí me gusta mucho el tema este de la caja negra no la caja negra es una cosa que no da igual se sabrá todo cuando se abra la caja negra ¿eh? Eso es muy interesante, sería interesantísimo, no sé qué sistema es eso de la caja negra, pero que lo pongan en el Congreso de los Diputados, ya que lo digo, pongan tío, en digo. las grandes constructoras, que lo pongan en un montón de sitios y entonces busquemos cajas negras, ¿entiendes? Busquemos cajas negras y luego yo creo que este rigor para eh, decir, podemos decir, la distracción de esta persona costó 79 vidas. Muy bien, es una cosa matemática fabulosa, <risa> una distracción igual a 79 vidas entonces podamos hacer también la decisión de este individuo costó, vamos a ver cuántas vidas cuesta eh, el hecho de no cambiar la ley de desacios claro. hagamos un estudio ¿eh? hagamos claro, claro. un estudio de, de, de campo y miremos a ver cuánta gente se queda sin casa cuánta gente sufre depresiones cuántos se suicidan cuántos no sé qué, cuántos no sé qué más porque la, no, es que esa persona está muy distraído, evidentemente y, hay, y una distracción, está si distraído una decisión, ¿eh? sí. no, no, claro, sí bien, es una decisión bien, no, no. bien, sí. bien, bien argumentada bien argumentada, sí, sí, claro eh, o este bien. tío de la caja de ahorros que Oye, pues oye, que estafamos aquí un montón de gente Pues bien, no pasa nada no, Veramos sea. a ver las consecuencias de, de esa decisión Pongamos cajas negras en, en los sitios Hacen falta más cajas negras Porque entonces veremos que este señor Pues bueno, lo pondremos a la altura de, de su responsabilidad A mí no me parece moco de pavo Caminar el resto de tu vida Con, con esa sensación encima Que no va a ser ...es nada fácil, si a mí no me gustaría... ...yo no me pondría... ...en su lugar, sea cual sea lo que haya sucedido... ...y sea lo que... ...el mismo, una de las primeras declaraciones... ...que decían es, hubiera preferido morirme... ¿Eh? ¿eh? ...lo cual no deja de ser un... ...es un, un pensamiento... ...antinatural... ...porque el, las personas siempre... ...intentan vivir por encima de todas las cosas... Ah, yo creo que si pruebe... ...pues ya no, eh, convencerlo ...o sea, convencerlo quiero decir... ...de la misma manera lo que ya he antes... Sí. De la misma manera que quisieron convencernos a todos los demás, al desde el primer momento lo convencieron. Yo, a ver, tiene mucha distancia, pero puede ser una metáfora para entenderlo. Yo no bebo, no bebo, no soy estemio, pero yo apenas bebo. Eh, llevo una vez que me encontraba mal, fui al médico, el médico mandó unos análisis, y cuando fui a recoger los análisis le diéseme al médico, rapaz, tú bebes. Yo dije, no. Yo no bebo. Pero si el médico eh, te dice que bebes, tienes que beber. Sí, yo salí de la consulta convencido, después de un rato hablando con él, de que realmente bebía en exceso. Yo me tomaba un buesín un de, de una caña de cerveza a salir los viernes de trabajar con los compañeros. Pero yo asumí que eso era beber en exceso. Eh, claro, pues yo creo que este rapaz ya lo convencieron. Tú, tú ponte en la situación. Vas ahí en un tren, vuelca... Tú piensas en el día de ese tío, que yo lo leí el otro día en el periódico... Uh. ...salió a las 8 de la mañana y hizo un trayecto... ...La Coruña-El Ferrol... ...ahí en El Ferrol esperó una hora... hizo otro trayecto... Eh, ...La Coruña-Orense... ...esperó tres horas y entonces se montó en este... ...y hacía Orense-Santiago... ...para después hacer Santiago... La, ...esperar otras dos horas y hacer Santiago-La Coruña... ...o sea... Demencial. Que, ...Demencial... ...Demencial... ...en un circuito de... ...que es, es demencial... ...entonces... ...tú te metes ahí... ...encima tienes esta movida... ...vuelca eso... ...que no debe ser fácil... ...ya el hecho de llevar un frenazo en el coche a 70... ...ya te sube las pulsaciones... ...una barbaridad... ...sales de ahí... ...ves aquello ahí... ...gente muriéndose... ...que no estamos acostumbrados... ¿eh? ...la gente de 90 años que muere... ...que nos la suda... ...que nos la suda que estén en asilos... ...que vivan donde vivan... ...que tengan que buscar la basura... ...bajar la pensión... ...eso nos la suda todo... ...esa gente... ...la mayoría de ellos vivieron una guerra... ...y sabes lo que es... ...y una guerra es esto pero a lo bestia... ...no son 80 muertos un día... ...son 80 muertos a las 6 de la tarde... ...80 allí... ...80 allí es ser una familia de 7 y quedarte en dos ...entiendes... ...eso... ...y eso pasó aquí en este país... ...y lo que vivimos ahora es consecuencia... ...tuvo que... O sea, ...pasó eso para que estemos aquí... ...o sea que crecemos sobre cadáveres... ...entonces... ...el señor este pues en ese momento... Estás ahí en esa situación y te preguntan qué pasó, y lo más natural es que pienses que fuiste tú. Claro. Que pienses que fuiste tú. Y, y él a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que dice, ¿qué pasó? No puede decir, no, mira, me despisté. O dice, no sé lo que pasó. O sea, <risa> no tengo ni idea de lo, de lo que pasó. No Simplemente idea, pues, vi que o sea, me... No. Si todo el mundo es que yo por media, se media, ¿no? no tengo ni idea. Claro. Entonces es... Es complicado Habrá que seguir la pista A lo que pase Y habrá que seguir la pista de este paisano Y sí. de declaraciones Como la de la señora esa Son importantes Porque así Se baja un poco Tal Porque yo pensé Al principio Que lo iban a poner En un palo Y lo iban a pasear Por Santiago Para que la gente Lo mordiera No pero por fortuna A mí eso que consta Que hay una de las Poquitinas cosas Que, que me llama la atención Para bien Ya pasó más veces ¿eh? Ya pasó incluso Cuando el tema De los controladores aéreos Que también hablamos mucho aquí eh, préstame ver que que no tragamos que la gente en general, que cuando digo plural, refiérome a la sociedad y algo a la sociedad que no tragamos. que antes yo acuérdome, cuando yo era más crío en general se tragaba podía no tragar la gente que estaba ya un poco más apartada, que éramos que tal, pero en general lo tragaba. pero ahora préstame ver que por ejemplo pues de la misma manera que te decía que la misma cuala durmió mal el día del accidente préstame ver también que una mujer de ochenta y pico años que que no tiene así ningún conocimiento especial no tiene unos estudios ni se cuestiona dice no pues imposible que un paisano ese paisano solo que fuera culpa de él y gustame ver que no lle que lo diga ella ya que llevo una idea general que, que veo mucho por ahí. El lunes el pasado aquí en la cuando estábamos hablando aquí un montón de gente de la radio, eh, había quien decía ¿no? todo lo contrario, que es lo que veía al su alrededor ya que tenía lo crucificado, así, así pesado. ¿no? Bueno, pues obviamente, oye, en círculos diferentes, ninguno yo no una muestra representativa, pero ya al menos la gente que tengo alrededor préstame ver eso, que no se tragaron. ...que no se tragaron esa historia... Que, ...que todos piensen... ...no tienen puta idea de lo que puede haber detrás... ...pero todos piensen que, que algo hay... ...algo más hay que, que eso que nos cuenten... ...hombre, yo creo que... Eh, ...ahora mismo... Pff, ...hay una gran diferencia... ...con hace cuatro o cinco años... ...o hace 10 años... O, eh, ...yo creo que... ...la gente en general... ...no... ...es que no se puede creer ya más... de Ya o sea, no nada. Es que ya no se, uno ya no se puede creer nada, porque está demostrado y la gente lo vivimos cada día, que, que es todo mentira, lo que, lo que se nos hizo creer y, y todo, y, y no tiene, además es un proceso que no tiene que no tiene fondo. No existe nadie que tenga la más mínima credibilidad. O sea, tú piensas que hace 10 años, como decía antes el Coruñés, fue lo del, lo del prestige, que fue una infamia, ¿no? Eh, bueno, y como ese pues más el, el 11M en Madrid una infamia elevada a la máxima potencia ¿no? yo creo que eso ahora mismo es muy difícil que, que suceda porque eh, por muchos motivos ¿no? por eh, yo creo que sobre todo por el trabajo de un montón de gente que, que está haciendo una labor brutal, de incluso de, de colarse en, en los medios de de comunicación en territorio enemigo porque nosotros estamos aquí hablando desde un espacio que lleva 30 años y que lleva 30 años permitiendo a la gente expresarse libremente quizá mañana sintáis aquí la cuca y, y los que los que estén digan todo contrario a lo que decimos nosotros y y no, no pasa nada, esto es así no, al contrario, eso sería no, un síntoma de, de sí. salud, de esta radio pero normalmente en los medios de comunicación pues el, el discurso es monolítico aunque haya ciertas discrepancias ¿no? y yo creo que es muy importante la labor de gente que de una forma u de otra logró colarse ahí para... en un proceso no bueno no fue así hubo gente que haciendo cosas de forma independiente pues eh, gracias a los medios que hay ahora mismo ¿eh? la mayoría de nosotros pues la, todas las noticias que hayamos leído de este tema las habremos visto porque un colega las puso en el facebook o porque leímos no sé qué blog qué tal entonces eso te permite pues tener un montón de información sin falta de informarte a través de los medios que Que, ...que antes eran tradicionales... ...y eso le está permitiendo a la gente... ...tener acceso a, a mucha información que antes no tenía... ...y a gente que está haciendo cosas muy interesantes en ese sentido... ...tener más relevancia de la que normalmente se tenía... ...mismamente este programa que estamos haciendo hace cinco años... ...serían palabras que iba al viento... ...que nos estuviera escuchando ahora en este momento... Eh, ...con un transistor que... ...o en su casa dentro de las posibilidades de esta radio... ...modestas en ese tema... ...pues escucharía y si no, no... ...en cambio ahora pues hay ese podcast... ...que quizá pues lo escuche gente... ...y esa gente lo... ...lo rebote a otro sitio... Lo ...y este fondo. programa lo escuchen 30 personas... ...entonces... ...bien, pues eh, esto elevado a la máxima potencia... ...pues está haciendo que... ...que la gente pues que no trague... ...y luego que, que no trague... ...no trague porque es que no ya no quedan agujeros... ...y curioso porque... Uy, ...y curioso porque... Eh, Bueno, gente que está fuera de este mundo, del de internet, de las redes y demás, yo creo que de todas maneras, la, a ver, cómo voy a intentar de explicarme de manera que se me entienda, el hecho de que de algunos citemos eh, fai que a lo mejor seamos un poqueñín más críticos, el hecho de que los que citamos se seamos un poqueñín más críticos, a lo mejor fai que la gente que tenemos alrededor que no están estos medios, pero que también al sentir la nuestra crítica se llenan un poquillo más críticos. La mi abuela obviamente no está metida en Facebook. Pero no sé, sin embargo ve las cosas de esta manera. A lo mejor ve las cosas de esta manera gracias a que muchos que tienen alrededor ven las cosas de esta manera y pueden poner pueden, pueden poner. bueno pues. poner excepciones a, a lo que dicen otros antes hay unos años, yo creo, yo creo que sencillamente, ya era muy difícil sencillamente poner una excepción a lo que decía la opinión mayoritaria bueno, eh, antes era imposible hubo momentos hubo momentos eh, durísimos eh, ¿tú te acuerdas cuando lo de Miguel Ángel Blanco? Por aquello, ejemplo aquello fue tremendo claro, aquello, fue aquello tremendo. eran procesos que vistos ahora en el tiempo realmente aquello fue muy heavy O sea, éramos ovejas. Ahora mismo es impensables. Mismamente, eh, esto es como un negocio. Eh, la ETA es un producto que ya no está en el mercado. Porque ya no lo compra nadie. ¿Eh? Ya no Entonces, eh, la ETA pues tuvo fecha de caducidad. No es que hayan abandonado las árabas, no hay un proceso de paz. Que también lo hay. Eh. O sea, que también eso existió. Pero como producto, como producto está muerto. ¿Entiendes? Yo creo que sería esto contraproducente. Voy a empezar a decir cosas que pueden llevarnos a la cárcel, pero bueno, no pasa nada. Porque, hey, no, no pasa nada, vamos a estar es, mejor que fuera. Sí, yo es fácil que sí, yo fácil que sí. Pero no piensas, estrubador. Imagínate que hoy en día ETA sigue funcionando. Imagínate que ETA eh, mata como en su día, Concejales, ministros, tal. ¿Cuál piensas que será la reacción de la gente? La gente la apoyaría. Claro, es que la gente, la gente lo apoyaría. O sea, la gente, yo eta ahora mismo tendría una cantera muy interesante si, si matara toda esta gente que son infames y que tienen un montón de odio de, de tal pues pues claro la gente la gente lo apoyaría claro que sí claro que sí Oye, pero es que el objetivo de ETA nunca fue matar gente que fuera infame sino seguramente ah, bueno eh, otra destruir la vida de un montón de personas ETA de, y era una puta mierda sí, a ver sí, sí. no tiene que ver una cosa con la otra ¿eh? lo que pasa que bueno partiendo de esto a ver vamos a, a quitarnos la máscara somos también perfectos conspiranoicos... ¿eh? y asumimos perfectamente que ETA estaba ya desde muchos años pues, manejada y perfectamente infiltrada por el Estado y que la manejaba al subgusto eh, pues un eso, eso, eso no quiere decir por lo menos yo lo veo así que no hubiera que el movimiento ese de liberación vasco no existiera y que no hubiera gente que, que no lo estuviera que eso es importante Ah, no, decirlo bueno, eso, porque hay que... gente que entiende esto que lo entiende lo entiende de una forma un poco exagerada es decir una cosa si incluso hay una película que lo explica muy bien que es esta de lobo, lobo que es un caso real o sea que realmente es eso no es que no es que no hubiera gente problemas realmente es que, que había, hubo mucha que gente que, que hubo hubo mucha gente que estuvo ahí con el corazón y que hizo lo que hizo con el corazón ...desde mi punto de vista equivocado... ...yo siempre pensé que ETA... ...el hecho de que ETA pida perdón a las víctimas... ...es un segundo paso que... ...para mí necesario... ...lo primero que tendría que hacer es pedirle perdón... ...a la gente de sus propias filas... ¿no? ...a las que se destruyeron la vida... ...por, por una... ...batalla... ...por una batalla que... ...que no tiene mucho sentido... ...porque realmente dejó muchas secuelas... ...que tardarán muchos años en pasar... pero hubo gente que estuvo ahí con el corazón y buena gente seguro, pero el, el estado, la maquinaria de, del estado siempre tuvo la capacidad de incluso dentro de esa organización potenciar a unas personas con respecto a otras. Y entonces eso es lo que mmm, esa es mi teoría de la conspiración al respecto o sea que en un momento determinado, como pasa ahora como pasó ahora las líneas de, siempre pasó en las guerras, las líneas, estaban muy, eran muy cortas cuando justo cuanto más tensión había y donde los bandos parecía que eran más irreconciliables, la línea en realidad era muy corta o sea, eh, Urusolo Sistiaga, nunca se habló de él salió en el país en su ¿Sólo? momento, recibió un sueldo del Ministerio del Interior, una cosa que a nosotros no nos pasa No, no, que no pasaba nada Estamos dispuestos y... a trabajar con ustedes ¿eh? sí, sí. Oye, Ministro del Interior, nunca ¿no te fue falta un infiltrado en Radio Cuca? Estamos porque, nosotros oye, aquí, yo, si falta, damos la información que sea necesaria. A cambio de un, una remuneración... Yo voy a, voy a contar un, una anécdota. A ver, a ver. Yo trabajaba en una obra ahí en Lugones y tenía un compañero marroquí, que era un gran tipo. Y trabajábamos en un ambiente súper hostil. Aquello era... Yo se lo admiro mucho porque este tío hizo una cosa que yo no fui capaz de hacer. Que es que un día mmm, lo veo, tío, todo serio... ...esperándome a, a la hora de la comida... ...yo recuerdo que aquella obra... ...yo iba todos los días y digo... ...bueno, a ver si aguanto hasta la hora del pincho... ...a ver si aguanto hasta la una... ...a ver si aguanto el día de hoy... ...así... ...porque aquello era una batalla campal... ...y este un día a las dos de la tarde... ...fue ahí al encargado y le dijo... ...marcho... ...dijo el encargado... ...pero ¿a dónde vas? ...dice, para mi casa... ...dice, pero bueno tío... Eh, ...salimos a las seis... ...dice, no, no, yo no quiero trabajar aquí... ...prefiero morirme de hambre que trabajar aquí... eso es algo muy digno, porque era la, era exactamente la realidad. O sea, valía más delinquir que trabajar ahí, porque aquí era un antro de mierda. Pero bueno, a lo que iba. Este era marroquí. Y esto fue antes o después. Fue después del 11M. Era marroquí. Y los marroquíes por aquella temporada en Gijón, que esto es importante porque el meollo, parte del meollo de, de la trama esa de la trama asturiana... ...estaba en Gijón, porque hay que recordar que un miembro del Partido Socialista Obrero Español... ...que trabajaba para el, para el CSID, eh, que era concejal del Ayuntamiento de Gijón... ...un tío aparentemente anónimo, ¿eh? uh -huh. este pues hizo, esto salió en el periódico, está registrado... ...hizo cuatro visitas muy misteriosas a los mismos tíos que después participaron en el 11M... Ya dos o tres años antes de, de que pasara, era un tío a parecer un altruista de la causa árabe, una cosa, <risa> una cosa inédita. Bueno, a lo que iba. Eh, la policía, a la hora de conceder los papeles de residencia, normalmente los inmigrantes tienen que ir a, a, a donde corresponde, no sé cómo se llama, a extranjería, uh -huh. eh, allí. Pero en el caso de los marroquíes, eh, por ser musulmanes, pero especialmente los marroquíes, no todos los musulmanes. ...iba la brigada de información a casa de las personas... ...a hacerles una visita... ...y cuando fueron a la casa de este compañero mío... les empezaba, ...le empezaron a preguntarle al hermano... Por la ...si iban a la mezquita... ...quién había en la mezquita... ...entonces a él... ...concretamente no, pero al hermano... Uh -huh. ...le ofrecieron un dinero... ...al mes, comprarle un móvil... ...comprarle, llenarle el móvil de saldo... ...por... <risa> ...por decirles quién había en la mezquita... ...y quién tal... ...y este compañero mío me dijo... Porque mi hermano es tonto, porque yo si me, si me dan no sé qué, lo haría. Y yo me acuerdo que me enfadé con él y le dije, tío, pero tú, tú estás loco. Y estábamos viendo el periódico además y salía el, el zagual, esto, el zamín, este que está comiéndose sí, en 57 está, está, está, está, está, está, está, años, se lo come todo en, amor, come eh. todo en ahí porque fue él el que mató a Manolete. Yo, pero si este tío igual es un tío como vosotros, que vendía ahí unas posturas, llegaron un día, le dijeron, oye tío, mira, vete ahí, habla con aquel y dinos lo que pasa. Y al final, ¿entiendes? que son las culacas del Estado. Pero las culacas es básicamente el Estado. <risa> o sea que. que sí, no. Mismo, o sea, que, que es lo mismo. O sea que. que yo creo que. Eh, la conspiración es inevitable al poder. Entonces. Cómo no va a haber teorías de sobre la conspiración. Si eso, las teorías de la conspiración se llaman historia, eh, política, se llaman filosofía, ya, se la, llaman. Así? Lo que ya absolutamente cheno y pensar que nosotros sabemos lo que ellos hacen, lo que ellos piensan, no, no, que no, eso lo cuentan, no, no, no. No, no, no Obviamente no, obviamente no. que las cosas, que no, cosas, eso. Que nombre, no. O sea, eso. <risas> Eso, no, eso no. ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué, no, eso no ¿qué, cabe... ¿qué nos van a contarles Hostia, cosas? eso no, no cabe ninguna ninguna cabeza Eso eso no cabe en ninguna cabeza en fin, eso, en fin. eso no. Bueno, pues no quería yo acabar este programa pero bueno, no quería acabarlo, no A la que lo tenía que decir Que ya lo dije alguna vez, me parece En, en las ondes eh, Que eso, bueno, pues puede ser, no sé Enaltecimiento del terrorismo Yo creo que no Porque es boca de otra persona Pero yo recuerdo estar un día... En un chigre, tomando un café y salir en, el, en la tele, el telediario, y salir un político, ni siquiera me acuerdo cuál, y ni siquiera me acuerdo de cuál era la declaración, pero acuérdome de un paisano, yo no sé, un paisano de 60 y pico, 70 años, con aspecto de ser una persona totalmente ortodoxa, tal. mirar para pa la tele y decir: Dios me perdone. Pero qué pena que ya no haya una ETA para que tengan miedo, para que los mate. Yo, yo no sé, seguramente esa propia persona, pues en ese momento estaba en el momento de situación no, no, de Cabreu no. y dijo eso, y a lo mejor luego arrepintióse y dirá no, no, no, tampoco lleva tanto. Pero... No, pero no hay que, o sea, no es un tema en el País Vasco, eh, el apoyo a ETA pues es, es una parte de la población muy importante. tú vas a unas fiestas, o ibas a unas fiestas populares de, de rentería tío, ¿no? y eran todas las calles, todos los chiringuitos todos los, los presos, es decir eh, yo lo veo era una cosa tribal era, sabemos que nos quieren hacer daño pero sabemos que hay algo que a ellos les hace sentir eh, miedo, o sea, había una identificación, es, un, es una cosa es una cosa psicológica, es... es es tremendo, la mayoría la inmensa mayoría de ellos serían incapaces de, de matar una mosca sí, sí. y en el fondo eh, se la suda, realmente no, no es una cosa de... yo creo que el sentimiento nacionalista es, es, es muy relativo o sea, es importante en algunas personas pero en, en la inmensa mayoría es relativo pero siempre había ese halo de identificación que es una cosa que, con la que también juega... Eh, la teoría política, que es la teoría de la conspiración de, con la que la ETA surgió, que es el marxismo-leninismo, que está basada precisamente en el conocimiento de esos mecanismos psicológicos a través de los cuales la masa se identifica con una vanguardia, ¿entiendes? Porque el marxismo-leninismo no deja de ser teoría de la conspiración, una teoría de la conspiración que ganó. No solo eso, sino es una teoría de la conspiración Que ganó y que luego se convirtió en una masacre sí, que sí, Y que tiene adeptos que la, día de hoy. la palabra es adeptos o sea, sí, sí. Y hay algunos que son profesores en la universidad o sea, Y que tienen cargos eh, Y gente a su cargo o sea Que te digo que tampoco Que la teoría de la conspiración está muy extendida Madre de Dios Pero bueno Bueno, trovador, que diremos para la cama. Sí, yo mañana tengo que ir a trabajar. Tengo que estar a las 7 de la mañana en un bello pueblo pintoresco, pintoresco, que es una forma de decir un antro. Que ya también una forma perfectamente normal de desarrollar el trabajo, que una persona tenga que ir a trabajar a 90 kilómetros del sitio donde vive. Son no, son 65. Es curioso porque yo voy hacia allí y otros vienen hacia aquí. Tengo, tenemos un amigo común. Que sostienes una teoría de la conspiración está que está hecho adrede. O sea, pues que que, que es, o sea que está organizado para que la gente de aquí trabaje allí y los de allí trabajen Oye, aquí. Trovador, eso no tiene ninguna locura, ¿eh? Es que si no, no irían ir por las autopistas. Joder. Tú piénsalo. Ya, si la gente ya, de aquí trabajamos aquí los de allí trabajan allí. Pero mira, hay eh, grandes empresas. Mm. Y cuando estoy diciendo grandes empresas, no estoy diciendo eh, grandes metanacionales. Estoy diciendo el corte inglés. Mm. que eh, Estoy diciendo la inverca. Si tú vives en Pumarín y hay una limberca en Pumarín y tú trabajas en la limberca, a la limberca no te manda a la limberca de Pumarín mándate a la limberca de Bonavista Pues claro, claro, claro. <risa> Porque no quiere que, que tú sí, conozcas es, a la gente que, claro, que, que, claro. que atiendes. Tiene que ser impersonal, claro, claro, claro No, eso es así, eso es así ¿Ya? Hay que pensar, por ejemplo aquí estamos mal acostumbrados, pero este programa puede sentirlo cualquiera en cualquier parte de, de, del globo, pero una persona en Madrid, igual tiene que Ir dos horas en diversos transportes hasta llegar a su trabajo todos los días. Una locura. ¿eh? Eso una es locura. una locura, ¿entiendes? Eso es carne de cañón. entiendes? Yo en llegar a mi mini-job tardo dos horas, dos horas Esto es ¿Y Yo y es? Mi, yo y mi mini-job. <risa> mi mini es el futuro. Es el yo, futuro. Lo, yo lo que hay, lo que hay. Pero es ¿quién? el futuro. a este tema que, que nadie piensa que llegue una recuperación aquí no este tal mi walu recuerda perfectamente cuando tuvo que empezar a ir a Shishon a trabajar no me claro no en D, pero si eso es una aberración no lo eh, yo cura, eh. eso yo lo viví también yo yo siempre aspiré a ir andando a trabajar yo fui siempre a trabajar en bicicleta eso es impensable ahora mismo eso es impensable ahora mismo ...en fin... ...yo los sitios más ter, más lejanos donde había trabajado... ...era... ...en San Claudio... ...y en... ...en Lugones... ...tú fíjate... ...madre de Dios... ...tú fíjate que yo tardaba... Lo, ...y en Pola de Sierro... ...yo tardaba lo mismo en ir en Pola de Sierro... ...en nuestro fabuloso tren de cercanías... <risa> ¿eh? ...que ahora lo quieren quitar... hicieron todo lo posible... ...por quitarlo... ...que una persona de Segovia... ...en ir a trabajar a Madrid... ...en un tren de alta velocidad... Tú fíjate, o los o, o el tren de, de cercanías este va muy lento, o el otro va muy rápido. <risa> el, dos. el nuestro, pues mami, que que va muy lento y hace mucho, y hace mucho va como como los mosques. Eh, estamos entendiendo mucho del tema, pero Venga, yo, pone ese esa, ese cancio y este, este cantar los borrones. Sí, porque mira, hoy tenía, voy a dejarte escoger, voy a dejarte escoger. No, no, ese me va, me va ese. vale yo tenía otro para acabar mucho más épico tenía la Fortuna de la ópera Carmen aburana eh, que yo sí un tema muy épico para acabar un tal no, pero es un día que matemos a alguien en directo <risa> que haya algo el de los controladores pues sí acabamos pues eh, sí, ahí en plan épico, sí. Tal. sí no pero es que los controladores era diferente porque este es un tema pero es que lo de los controladores era mucho o sea aquello fue aquello fue una vergüenza Bueno, pues entonces vamos a acabar con los perrones, ¿no? Sí, eh, oye, vale muy bien. Al fin y al cabo, los perrones a mí gustan mucho, gustan mucho, porque porque dicen muchas cosas, muchas grandes verdades, y dicen con palabras normales que entiende todo el mundo. No, usen terminología rara para eh, pa, pa decir las cosas. Y pues hoy, como pasamos eh, toda esta noche de anedonia hablando de, de mentiras... Pues vamos a poner un cantar que se titula mentiras, que son bueno pues, los que nos quieren colar. Y nosotros, pues, ¿qué queréis que os diga? No tenemos, no tenemos la verdad, no tenemos la verdad, pero, pero sí tenemos parte de esas mentiras que nos quieren colar. Ned nos pregunte qué es lo que habrá que hacer, ¿eh? como dice muchas gente, oh, pues si hacemos eso que dices tú, entonces, qué? cómo funcionamos. Tengo una puta idea, yo no tengo una puta idea de cómo tenemos que funcionar, pero sí sé cómo no tenemos que hacerlo. ¿eh? Así que, bueno, pues nada, un saludo muy grande a, a toda la gente que estuvo sintiendo a Nedonia esta, esta noche de, de agosto, esta noche del 1 de agosto. Eh, un saludo muy grande a toda la gente que estuvo en el 107.3 de la frecuencia modulada, en el chat, en punto Org, un saludo muy grande a toda esa gente eh, Tendremos informarse eh, cuando vuelva. Eh, no sé si para la semana que viene seguirá viendo anedonia ya eh, ya de una manera habitual o si a lo mejor estén un poquito más estas estas vacaciones que me estoy que me estoy marcando. No tengo ni puta idea, pero bueno, tampoco no pasa nada. No creo que tengáis ningún problema para vivir en sí mismo, vale. Venga, un saludín y hasta la próxima que nos que nos sentamos tanto como prometieron que esto nunca iba a pasar que la vega de este pueblo nadie la iba a tocar y llegó la maquinaria afilaos derribando toles seves estropeando tolos praos por cortar unos carrascos de la seve el mio mayao écheme un par daños presos y una multa de cuidado en llenar